con el placer de siempre de esta piba maravillosa que es Alejandra, Alejandra Rivera. Alejandra, para que tengas más fuerza todavía, yo te mandé esa eh, bandera que estaba ahí de la gente brusa Luis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, profe estuvo conmigo. Eh, tengo un, un gran dolor en el pecho, se eh, fue un gran maestro y un, el mejor del mundo y una gran persona también. Yo tuve el orgullo de compartir un año y nueve meses en su casa, con él, comer, ir al gimnasio, aprender de, de, de su forma de ser, de su modo de vida. Y bueno, me enseñó que el gimnasio no te traiciona y que hay que entrenar para lograr tu sueño. Este, estoy muy feliz. Bueno. A partir del dolor, ¿no? Eh, ¿No era la pelea Sí, sí, sí, bueno. este eh, Fue una pelea dura, una rival durísima, una chica que se la aguantó todo. Eh, yo, no es, no es ninguna excusa, pero... Al morir bruce cerraron el gimnasio, no teníamos dónde entrenar. Tuve un solo sparring y me ayudó, uno solo, a puertas cerradas. Y bueno, este estamos con un dolor muy grande, yo creo que toda la gente del boxeo. Sí, igual, o sea, eh, creo que tenés que darte por satisfecha porque, ¿qué maestro, un metro de aquello eh, que va a pasar en inmortalidad, que haya adoptado como hija porque te quería como una hija sí, sí. Eh, en sus últimos años que... Porque ella, a él no le gustaba los oceo femenino, un día me dijo en su chale, a mí no me gusta, pero y si Alejandra tiene eso que que a veces hace falta el nombre, ella lo tiene. Sí, sí, me eh, dijo que tenía mucho huevo, que arriba del rey tenía mucho huevo. Entonces, por eso, digo, tenés que sentirte orgullosa porque has hecho un gran trabajo, y bueno, hasta el último momento, como lo decía amigo que es, dame lo de es. Contame que te, lo de ayer que me dijiste de brusa que se estaba muriendo, contame a la gente. Bueno, eh, Bruce eh, cumplió 89 años en terapia intensiva, estuvo 22 días internado por una neumonía, y, y al estar entubado con el, el, el oxígeno, eh, no podía hablar, entonces me escribía lo que tenía que hacer. Cuatro ron de guante, me decía, es tanto de bolsa, tanto de sombra, tantos minutos de yoga, él me lo escribía y me mandaba a entrenar, yo quería quedarme con él al lado de él, en la clínica, y él me mandaba a entrenar y me empujaba, y me salí, salí, y me decía que estaba loca que me fuera. Eh, realmente aprender de una persona tan grande, que hasta el último momento de su vida fue al gimnasio, de lunes a sábados, llevarme a entrenar, y una persona tan activa, una persona que amaba cuando me ataba un guante, amaba cuando cuando veía un guanteo, y cuando te caraba pero lo hacía desde el alma, yo creo que eh, me enseñó a no bajar los brazos, por eso, a 12 días de su fallecimiento yo vine a pelear, vine a combatir Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo quedó el tema del gimnasio? Aquí llegaron versiones que UPCN había dicho que era un error, que no, que no había problema, pero hay problemas? Lo cerraron, lo cerraron. cerraron. ¿El gimnasio si no sé que Es el gimnasio, el mejor gimnasio del país, porque Brusa hizo una copia de la brea, la brea del gimnasio que él tenía en Estados Unidos. Es exactamente una copia. Sí, exactamente. El gimnasio cerró el otro día que murió eh, América Brusa, han donado las bolsas de, de todos los el elementos para que alguien abra otro gimnasio, pero... La capacidad es, es muy grande, el, el salón y nadie nadie, nadie colabora. Lamentablemente se está echando a perder el en argentina como decía Brusa, Y es una pena, porque es un deporte donde los argentinos tenemos mucho para dar, muchísimo. Pero vos, Alejandra, tenés que tomar ese legado y el nombre de él vos vas a seguir y vas a ver, seguir siendo campeón y va a seguir dando espectáculos. Ahora entrenar más que nunca, no bajar los brazos como me enseñó mi maestro. Mi maestro mi ídolo de la vida y mi maestro del boxeo, por supuesto. Voy a seguir para adelante. Voy a entrenar y voy a defender mi título. Vos sabés que vamos a estar siempre al lado tuyo. El campeón del ring va a siempre. Más allá de que tuve 15 años y no me dice quites número uno, número uno, pero nunca me quite así. Nos casamos. No importa. Te aseguro que seguiré eternamente siendo el número uno de ranking. No, no. Cuando me retire el boxeo nos casamos. Alejandro <risas> Hay que reconocer una cosa, Alejandra. Hay 10 campeonas mundiales de Argentina, pero Alejandro Olivera, la única que fue afuera, a la casa de Jackie Nava, en México, le ganó con una mano rota. Y no es muy valorada por eso, así que es hora que el boxeo, la gente de boxeo empieza a valorar lo que es Alejandro Oliveira. Nosotros no nos pusimos a nadie a la distancia porque no me el digo, la verdad es que siempre valoramos el tremendo... Gracias, Y yo que siempre la apoyamos nosotros. Muchísimas gracias por todo. Le las quiero un montón. Y bueno, ahora vamos a hacerle la guante a Carolina Duer, que es una diosa, una boxeadora muy linda y que hace mucho por el boxeo. Ella me trajo esta noche acá a pelear y bueno, yo le agradezco mucho. Y a toda la gente de Buenos Aires, a toda la gente de acá, que acá se siente el pueblo y la adrenalina del boxeo. Gracias por venir a todos. A ustedes. Y llevan en el corazón el boxeo como brusas. Gracias a ustedes. Gracias. No. Chávez.